Bueno, mira,、eh, en realidad este, es esto, ¿no? Es descubrirnos nosotros y a través de, de los demás. Es, es un aprender juntos, es caminar. Es esta tarea que venimos haciendo hace tantos años y que ahora, hace un tiempo, después de algunos talleres y de otras cosas que、eh, fuimos viendo ahí en la red, le pusimos el nombre que、eh, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestro compartir.、Sí. A la tarea diaria, digo, ¿no? Eso de, de aprender con otros y también de poder, esto de, de lo que decía el educador, ¿no? Pablo Freire,、mm. que nos enseña a pensar por una educación que no nos, no nos enseña a obedecer.、Mm. Me lo pasó una nena de, de la sala y me dijo que tenía que leer eso y es, lo tenés que ver, ¿están todos calladitos esperando a ver si lo decís? Me siento presionada por estos b e q u e s te digo. ¿eh? Ah, tienes un auditorio en este momento. Sí, no, están como todos, porque dicen,、eh, yo estoy en el patio y ellos e s t á n t o d o s en la ventana esperando a que yo lo dijera,、uh -huh. como ellos lo escribieron. Pero ahora, después te mando la foto del cartel. Para,、vale. Igual por la radio no se ve, pero les cuento que es un cartel grande, tiene una foto de Paulo Feire y las frases que ellos la escribieron.、Uh -huh. No, es lo más eso, es lo. Para mí es como muy emocionante porque te digo la verdad, es algo que venimos trabajando hace tanto tiempo y luchar por nuestro día y luchar por, por esas cosas o ¿no? que día a día no significa tanto estar acá. A mí me llena de emoción eso. Totalmente. Bueno, por la radio no se ve, pero si nos mandás el cartel lo subimos a las redes dentro de un ratito. Ah, dale, dale, por eso te lo contaba. Ahí, Ahora í a h te lo mando y para, para que lo veas, ¿sabes?、Mm. Dale, dale, Para que te... lo vean también.、Eh, y bueno, te cuento,、sí. nosotras、eh, nos estamos preparando porque las familias querían estar también y entonces、eh, nos pidieron si podían ser después de las 5 de la tarde.、Mm. Nosotras este, nos dijimos que sí, por supuesto, el grupo de mujeres que va a tener su asamblea hoy, ellas s e ofrecieron, como ya tuvieron taller de maquillaje. Van a venir a pintar a los nenes, las mamás. Nosotras vamos a hacer toda nuestra fiesta en el Bulevar de, de Bolívar, ¿viste?、Uh -huh. Que está acá a dos cuadras del lagarto. Y las familias de alrededores están, se están preparando allá para hacer、eh, una chocolateada. Otras personas van a hacer torta frita y nosotras nos vamos a encargar de hacer una marcha con intervenciones, que、uh -huh. ahí vamos a ir. También, como contando y denunciando un poco todo lo que nos pasa día a día. O sea, un... Así vamos a celebrar más otros acá. Entre la denuncia y el anuncio, también dice Pablo Freire, ¿no? entre la denuncia de un presente que se hace difícil, muchas veces irrespirable, cuando pasan tantas situaciones de injusticia, y el anuncio, pero el anuncio basado en la construcción cotidiana de otro presente distinto, que es lo que hacen todos los días estos espacios de, de encuentro, ya sea desde la cultura como excusa, el arte, la educación popular,、eh, las propuestas、eh, artísticas, las. los Proyecto s de f a b t i c a c i ó n estoy pensando así mientras charlamos en cuántas experiencias y tan disímiles n o、eh, se pueden sentir y nos podemos sentir cobijadas dentro del paraguas de la educación popular y comunitaria, incluso la comunicación popular y comunitaria como una experiencia hermana ¿no? nacida o n、sí. de esta misma raíz. Sí, sí, sí, sí. viste que, que esto, ¿no? de, de, de tanto construirnos, también nos encontramos ahí haciendo cosas que. ¿Qué pasa? Siempre pienso lo mismo. Nosotros tuvimos la idea, pero este, como que se van sumando, se van sumando, y a veces llega a lugares que no te imaginás que puede llegar algo que arrancó. Cuando decimos acá del lagarto, por ejemplo, ¿no? Ahora sabemos que hay experiencia por otros lados y que nunca me hubiera imaginado que ponele r en corriente sur a un espacio que en algún momento alguien pasó por el lagarto. Y ahora lo quiere hacer en chiquitito, en corriente. Imagínate. Yo、sí. decía, yo no puedo creer algo así.、Sí. Y así como que se va multiplicando también. a l g ú n d í a t e n e m o s muchos más. Y esta experiencia, ya somos un montón y seguramente ojalá siga avanzando, pero esta experiencia, esta experiencia que decía recién, entre la denuncia y el anuncio, ¿no? Porque、eh, van a estar festejando, pero también、eh, denunciando las cuestiones que se hacen complejas en el b a r que son cuestiones que, que, que padecen las familias y las comunidades, pero también esta construcción de algo distinto que, que sí o sí tiene que ver con, con espacios colectivos. Por lo menos es la forma en que la educación popular entiende,、eh, la forma de avanzar y de construir, ¿no? Dani, te escucho muy bajito, d i s c u l p a Es que yo soy muy bajito, por eso me escuchas bajito. No. No, ahí me metí al patio porque viste que los chicos están ansiosos con el tema e s t e Entonces, ahora, decime, discúlpame e c m e d i que no te escuché bien. No, te, te decía que esto de la, la celebración que van a hacer por la tarde con las familias ahí en el bulevar tenía e s t o e n t e n d i m i e n t o No es de, de la crítica, la denuncia de este presente complicado y también、eh, el anuncio de que se resuelve colectivamente. Por lo menos es la forma que la educación popular va proponiendo. Ustedes lo van también allí haciendo práctica concreta. Sí, mira, nosotros yo creo que ahora estos días estamos como, si pudiéramos decirlo, celebrando, celebrando de alguna forma un reclamo importante que venimos haciendo hace un montón, que entre todos lo hicimos con los vecinos, con los, los de acá, los de allá todos,、mm. y nos están arreglando la calle. Y para nosotros e s o fue un re logro,、mm. y dijimos, por eso vamos a salir a marchar por la calle y que nos están arreglando. Y entonces es eso también,、eh, buscar a los demás para que, para que vean esto que decimos nosotros, que solo no se logra nada, que tenemos que estar juntos para poder avanzar.、Sí. Que un reclamo no se escuchó, pero muchos reclamos, todos juntos, sí se escuchó. Sí. Y por eso, llevar esto, salir del lagarto y irnos acá a dos cuadras y media, es todo un logro también, ¿viste? Porque los vecinos lo pidieron, no es que. Siempre e la l g a r t o salió a festejar en su cuadra, en su calle, y hoy el, nos vamos para otro lado, pero también para eso, para poder denunciar que ahí también se necesita, que ahí también están.、Mm. Entonces, que se visibilice un poco más todo, todo lo que está pasando acá, digo. Bien. Hoy, entonces, el festejo en Bucetiche empieza a las cinco. Cinco de la tarde, sí. Bien. Aunque el sol no esté, no importa, nosotros vamos a estar igual ahí, porque viste que justo hoy no hay sol. Bueno, pero ¿quién te dice más tarde? Puede aparecer un poquito. Ay, sí. Bueno, Lucy, como siempre, muchas gracias. Feliz día para vos, para todas las educadoras y todos los educadores del Centro Comunitario de la Harto Juancho y por tantos proyectos que van haciendo nacer también allí en el barrio. Bueno, dale. Un abrazo para todos y todas por ahí también y que sigamos avanzando con esto de. Del trabajo, ¿no? Que sigamos con fuerza. Que a veces parece que ya no te queda más fuerza y con otros y con otras también, como que uno tiene más, te dan más energía y vos podés regalar más de tu propia energía.、Sí. Un abrazo, feliz día y un beso para todos. Un beso enorme.